Bienvenidos a Islam en Español. La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam en Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminespanish.org. Bismillah ar-Rahman ar En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios con él, es su siervo y mensajero. Alabado sea Dios, señor del universo. Solo a él le imploramos y pedimos guía. El Islam ha cambiado la vida de innumerables personas, y sin embargo, continúa siendo desconocido para muchos y malentendido por millones. Por lo cual hemos decidido. hacer esta colección de cinco libros para presentar el Islam de manera breve y concisa. La colección Conozca el Islam es un resumen de los distintos temas que son necesarios conocer para comprender el Islam. Estos cinco libros han sido compilados y editados por el licenciado Muhammad Isa García de la Facultad de Teología Islámica, Universidad de la Meca, Arabia Saudita. Intentamos a través de cada uno de los temas presentar las herramientas necesarias para la correcta comprensión de una religión que de hace más de 1.400 años es la forma de vida y guía de un quinto de la población mundial. Esperamos que los lectores encuentren en estos libros el conocimiento que abra sus mentes al Islam. Está en la nota del editor, Muhammad Abdul Muxsin. Atu Gwaisli, Director General del International Islamic Publishing House. Conozca el profeta del Islam. Esta obra es la tercera de la serie Conozca el Islam. Conozca el profeta del Islam. Desde la antigüedad se han mencionado a los profetas, hombres virtuosos que comunicaron mensajes revelados por Dios. Pero... En la actualidad hay muchas personas que desconocen cuál es su verdadera misión Esta obra es un estudio sobre las principales características de los profetas Junto con una breve biografía de Mohammed, el último de los profetas ¿Quién es Mohammed? ¿Cómo era? ¿Cuáles eran sus actitudes frente a la vida y frente a Dios? ¿Cómo fue llamado por Dios? Comunicar un mensaje dirigido a toda la humanidad Todos estos interrogantes encontrarán respuestas en esta hora Es nuestro anhelo que muchos de nuestros oyentes Que no profesan la fe islámica Puedan conocer la extraordinaria labor de los profetas Y especialmente las enseñanzas de nuestro profeta Mohammed La paz y las bendiciones de Dios sean con él Y con todos los demás profetas El profeta del Islam, nacimiento y crianza. El profeta Muhammad, la pasea con él, nació un día lunes del tercer mes del calendario lunar Rabiul Awal, en el año 570 o 571, cinco días después que Abraha, un rey de la zona del Yemen, invadiera la Meca. Lo llamaron Muhammad ibn Abdallah. ...era de una buena familia... ...su madre se llamaba Amina... ...y su padre... ...Abdallah Ibn Abdul Muttalib... ...su padre era comerciante... ...y murió... ...dos meses antes... ...de que naciera su hijo... ...Muhammad creció... ...en la alta región de Taif... ...a la edad de cuatro años... ...regresó a la Meca... ...y vivió... ...los siguientes dos años... ...con su madre Amina... ...cuando tenía seis años... Su madre y su sirviente lo llevaron a la ciudad de Medina, y cuando regresaban a la Meca, cruzando el desierto, su madre, Amina, falleció repentinamente. Su sirvienta lo llevó y lo entregó a su abuelo Abdul Mutalib. Luego de dos años, este también murió. Entonces, su tío Abu Talib se hizo cargo de su crianza. Su tío Abu Talib. pertenecía a la respetada tribu de los Quraysh. Mohammed no sabía leer ni escribir, y así permaneció hasta el día de su muerte. Era elocuente en sus palabras, a la vez que veraz y sincero hasta en el más mínimo detalle. Era completamente diferente de las personas entre las cuales nació. No mintió nunca. Era leal y hablaba cortésmente, y no empleaba nunca lenguaje obsceno, O injurioso. Tenía una personalidad y modales encantadores que cautivaban el corazón de los que le encontraban. En sus relaciones con sus semejantes era justo. Comerció durante años, pero no hizo jamás una sola transacción ilegal o indigna. Toda su comunidad lo llamaba Alamin, el sincero y digno de confianza. Era modesto, Nació y se educó en un pueblo que consideraba la embriaguez y el juego como virtudes, pero jamás bebió ni cayó en los fuegos de azar. Su pueblo era brutal y sucio, pero él personificaba en sí mismo la cultura más sublime y la apariencia más refinada. Rodeado de gente cruel, tenía un corazón que desbordaba ternura, Ayudaba a la viuda y al huérfano, era hospitalario con los viajeros. No participaba en los combates entre tribus y era el primero en llamar a la reconciliación. A pesar de haber sido educado en un pueblo idólatra, sostenía que nada era digno de adoración salvo el único y verdadero Dios creador. No se inclinó ni ofreció jamás ofrendas a los ídolos. Durante su juventud, Muhammad fue protegido por Dios y alejado del mal comportamiento de los paganos. Cuando creció y fue un hombre maduro, la gente comenzó a admirarlo por su buen carácter, modales y virtudes. Muhammad siempre detestó la decadencia moral y la idolatría de su sociedad. La sociedad en la que vivió Muhammad. La sociedad en la que Muhammad vivió no distaba mucho de nuestra sociedad actual por estos días las tinieblas eran allí más espesas que en cualquier parte los países vecinos Persia, Bizancio, Egipto eran más civilizados y desarrollados pero Arabia no estaba de ningún modo influenciada por su cultura estaba aislada por vastos océanos de arena Estaban impregnados de supersticiones, y sus pensamientos y costumbres eran bárbaros y feroces, sus conceptos morales rudos y envilecidos. Era una zona sin gobierno. Cada tribu reclamaba el poder y se consideraba independiente. La vida, la propiedad y el honor estaban constantemente amenazados. Las diferentes tribus guerreaban entre sí. Tenían una vida ruda, costumbres bárbaras. Se complacían del adulterio, el fuego y la bebida. El asesinato y la rapiña eran cosas cotidianas. Se presentaban desnudos en público, sin el menor pudor. Incluso las mujeres realizaban desnudas ciertos ritos en público. Por díscolas y estúpidas nociones de prestigio, enterraban vivas a sus hijas. Era una comunidad en la que se adoraban diferentes deidades, ángeles, genios, se adoraban el sol, los planetas y las estrellas. Creían que ellos mediaban ante Dios, y por eso les rendían culto, les pedían intercesión y creían que tenían poder sobre todos los asuntos. Las religiones de carácter politeísta abundaban, y también coexistían entre ellas el judaísmo y el cristianismo. Practicaban la usura solicitando intereses junto al pago del préstamo. Llegaba a ser tan cruel y duro para los deudores que los empobrecía más y más cada año. Se convirtió en una práctica tan normal que no se diferenciaba del comercio. Del mismo modo que sucede en nuestros días. Mohammed, el profeta. Muhammad recibió su primera revelación a través del ángel Gabriel cuando tenía 40 años. Las revelaciones continuaron durante 23 años y quedaron registradas en el Corán hasta nuestros días. Antes de recibir su confirmación como profeta, Muhammad tenía sueños que al día siguiente sucedían realmente. Cuando le preguntaban por estas señales, hablaba de visiones verdaderas, y decía que eran tan claras como el despuntar del alba. Por ellas fue que la soledad se le hizo tan querida y realizaba retiros espirituales en una cueva en el monte Jirá, en las afueras de la Meca. Esta era una práctica común entre los descendientes del profeta Ismael. Mohammed se llevaba provisiones. y consagraba cierto número de noches a la adoración de Dios. Luego volvía con su familia, y en ocasiones a su regreso, recogía más provisiones y se marchaba nuevamente a la montaña. Durante uno de esos años, mientras se acercaba a la montaña, oía claramente las palabras, «La paz sea contigo, oh mensajero de Dios», y se volvía para mirar quién hablaba, pero, No encontraba nadie a la vista, y era como si las palabras hubiesen salido de un árbol o de una piedra. Cierto día, en que se encontraba de retiro, sucedió algo inesperado y sorprendente. Durante una de las noches del mes lunar de Ramadán, en su cuadragésimo año de vida, mientras estaba solo en la cueva, apareció un ángel en forma humana. Le dijo, «Recita». Y él contestó, «No soy un recitador». Luego nos contaría sobre lo sucedido. El ángel me agarró y me oprimió con su abrazo, y cuando había llegado al límite de mi resistencia, me soltó y dijo, «Recita». Y yo dije otra vez, «No soy un recitador». Entonces, por tercera vez, me oprimió como antes. Luego me soltó y dijo, como nos lo dice el Corán en el capítulo 96, versos 1 al 5. Recita en el nombre de tu Señor, el que todo ha creado, ha creado al hombre de un coágulo. Recita, tu Señor es el más generoso. Él, que ha enseñado con el cálamo, ha enseñado al hombre lo que éste no sabía. Repito, esto está en el Corán, capítulo 96, versos 1 al 5. Muhammad recitó estas palabras después del ángel, que entonces lo abandonó, y él comentó, fue como si las palabras hubieran sido escritas en mi corazón. Pero temió que eso pudiera significar que se había convertido en un poeta inspirado por los genios, o en un proceso. Entonces abandonó la cueva,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 Tú eres el mensajero de Dios y yo soy Gabriel. Rápidamente, Muhammad fue a ver a su esposa, quien lo reconfortó y le dijo, Juro por Dios, él nunca te abandonaría porque cuidas a tus parientes, ayudas al necesitado. Eres caritativo con los pobres y generoso con los invitados. Oh, mensajero de Dios, yo creo en ti. Fue una mujer la primera en creer. Luego lo hizo su amigo Abu Bakr, y más tarde, y siendo aún un niño, Ali, su primo. Dos etapas claramente distintas. En la Meca. Permaneció en la Meca trece años, enseñando el monoteísmo puro, guiando a su gente, hablándoles de la unicidad de Dios, de los signos de la existencia de Dios, del paraíso y del infierno, y del día del juicio final. Tan pronto como empezó a recitarse el Corán y a predicarse la verdad que Dios le había revelado a él, él y su pequeño grupo de seguidores sufrieron la persecución de los incrédulos y los politeístas. Toda esta hostilidad se debía únicamente al hecho de que invitaba a la adoración de una única divinidad y llevar una vida de rectitud, piedad y bondad. Predicando contra la idolatría, denunciaba su inconsistencia. Ponía en duda la autoridad de quienes vivían usufructuando la devoción idólatra. Negaba las distinciones, los conceptos de superioridad entre los seres humanos. Condenaba los prejuicios de clases y razas. Proponía cambiar la estructura completa de la sociedad. Muchos de sus coterráneos rechazaban todo esto, argumentando que los principios de su misión eran contrarios a sus tradiciones ancestrales y le exigieron renunciar. Esa persecución se hizo tan feroz que en el año 622 Dios les dio la orden de emigrar. Viajaron hacia la ciudad de Medina, a unos 400 kilómetros al norte de la Meca. Este suceso marca el comienzo del calendario musulmán, es lo que se denomina la égida. En Medina, allí, el profeta y sus seguidores encontraron en la gente de Medina a personas que abrieron sus corazones y ofrecieron su colaboración y solidaridad en la difusión del islam. Fue entonces que Dios les concedió iniciar la primera comunidad de musulmanes que regían sus asuntos acordes, a las enseñanzas de la revelación, comprometidos, sosegados y en paz. Pasaron diez años. La gente se instruyó y los corazones crecían aferrados a Dios. También el número de musulmanes crecía en todas las latitudes de Arabia y más allá. Después de estos años, Muhammad y sus seguidores pudieron regresar a la Meca triunfantes donde perdonaron a sus enemigos y perseguidores. Antes de que Mohammed muriera a la edad de 63 años, la mayor parte de la península arábiga se había convertido al Islam, y en el transcurso de un siglo después de su muerte, el Islam se había esparcido hasta España en el occidente y tan lejos como China en el este. Entre las razones de la rápida y pacífica expansión del Islam estaban la verdad y la claridad de sus doctrinas. El Islam llama a la fe en un solo Dios, que es el único que merece la adoración. El profeta Mohammed fue el ejemplo perfecto de un ser humano honesto, justo, misericordioso, compasivo, veraz, confiable y valiente. Estaba muy lejos de cualquier característica maligna y luchó solamente por la causa de Dios y su recompensa en la otra vida. Más aún, era muy consciente y temeroso de Dios en todas sus acciones y tratos. El profeta de la misericordia Desde lo sublime a lo terrenal, el profeta Muhammad nos enseñó cómo obtener el mayor beneficio de nuestras vidas. una persona tan honesta que sus más severos enemigos, aquellos que lucharon contra él y conspiraron para matarlo, coincidían en que no era mentiroso ni embustero. Le tenían un gran respeto, pero por intereses creados y orgullo no quisieron su guía. Le ofrecieron ser su rey, le prometieron incontables riquezas para que dejase de predicar su mensaje y les permitiera seguir como líderes de aquella sociedad corrupta y opresiva. Su negativa de pactar con la mentira, abandonando beneficios mundanos, es sólo uno de los innumerables ejemplos que nos ha dejado. El profeta Mohammed ordenó a los que estaban presentes con él en su último peregrinaje que le comunicaran su mensaje a los ausentes, porque estos podrían, Quizás, comprenderlo mejor que los presentes. Dice el Corán sobre él. En el capítulo 33, verso 21. Realmente, en el mensajero tenéis un hermoso ejemplo para quien tenga esperanza en Dios, y en el último día, que recuerde mucho a Dios. Misericordia para el universo. Dice Dios en el Corán. en el capítulo 21, verso 107. Y no te hemos enviado sino como misericordia para todos los mundos. Al finalizar el siglo VI de la era cristiana, el mundo estaba pasando por un periodo de oscuridad. Si los historiadores no han podido conservar la historia confusa del pasado pagano, no deben ser culpables. ya que la precariedad de los medios de comunicación existentes por aquel entonces no les permitió capturar, en palabras, la terrible situación del mundo en aquellos momentos. La realidad era aterradora. Ignorancia, corrupción moral, idolatría, depravación, decadencia, falta de equidad y explotación del pobre. Sería difícil expresar en pocas palabras las condiciones espantosas a través de las cuales la humanidad pasaba por esos días. No era el mero problema que confrontaba una zona o una nación, sino que esta realidad golpeaba a toda la humanidad en su conjunto. El profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él, dijo ilustrando esta realidad, entre comillas, La misión que me ha sido encomendada se asemeja al ejemplo de un hombre que enciende un fuego y cuando éste ilumina el ambiente los insectos comienzan a arrojarse dentro de él. De igual manera vosotros saltáis dentro de él y yo me encuentro tomándolos de la cintura para intentar evitar que caigáis en el fuego eterno. Cierra comillas. Todo intento de mejoras sociales Desarrollos educativos e intelectuales serían sólo posibles luego de que el hombre haya vuelto a un estado de normalidad, de salud mental y espiritual. No existe la menor duda que el mayor favor que los profetas han hecho a la humanidad fue mostrarles el camino de la rectitud y el monoteísmo. Ningún avance y desarrollo serio y consecuente podría haber sido posible sin el aporte de los profetas enviados por Dios. Pero, tan ingrato es el ser humano, que en nuestros días ha anunciado con grandes trompetas que los profetas de Dios pertenecen al pasado, y que la humanidad ya no los necesita. De esta manera, el hombre ha dado evidencia otra vez de su ingratitud a aquellos a quienes más debe. Cuando las civilizaciones alcanzan un nivel de desarrollo, cierran sus ojos y oídos a la ética. El hombre olvida todo, excepto su necesidad de satisfacer sus deseos, reemplazando su corazón con un ego narciso y feroz. Durante la era de la cual estamos hablando, la era del paganismo, la humanidad en su totalidad, se había convertido en algo tan depravado, tan descorazonado y cruel que encontró placer en el sufrimiento del hombre. El circo romano donde gladiadores y bestias se debatían en combate es un ejemplo de esto. La bestialidad controlaba al ser humano, la autodestrucción dominaba el escenario, pero Dios, el más compasivo y misericordioso, tenía otro plan para la humanidad. Por eso envió al último de los profetas. La existencia del mundo cambió con la llegada del profeta del islam. En primer lugar, cambió la violencia por la cooperación y la ayuda al prójimo, dándole un nuevo ideal, un nuevo entusiasmo. Una nueva edad de cultura y civilización, artes y aprendizaje, desarrollo material y progreso espiritual fueron el resultado inmediato de su aparición. El primer y más importante servicio que brindó a la humanidad fue el establecimiento de la fe en el monoteísmo de Dios. Ningún otro credo más revolucionario, más viviente y más beneficioso podría habérsele dado a la humanidad. El ser humano hasta entonces se mostraba orgulloso presuntuoso y jactancioso de sus propias creaciones, como la filosofía, la poesía y las diferentes formas de gobierno. Era un orgullo dominar otras naciones, pero en contraposición inclinaba su cabeza ante objetos inanimados, sin vida, cosas de su propia creación, abrazando creencias, crédulas y temores irracionales, a demonios y diablos. Pasaba su vida con temor al desconocido, que le producían confusión, cobardía, incertidumbre e indecisión. El profeta Muhammad, al quitar al ser humano el temor a todo, excepto a su Dios y Señor, convirtió al hombre en una persona con confianza, valentía, racionalidad y decisión. Este nuevo descubrimiento, Significó un mundo de cambios para el hombre porque le permitió liberarse de los grilletes de creencias supersticiosas, miedos irracionales, dudas y confusión. Podía ahora ver la unidad de la causa en la multiplicidad de los fenómenos. Comprendió su posición en el esquema de la creación encontrando su valor y dignidad. El segundo gran favor... concedido por el profeta de Dios a los seres humanos, fue el concepto de igualdad y hermandad de toda la humanidad. El mundo, antes de su llegada, se encontraba dividido en múltiples castas, credos, tribus y naciones. Jamás el mundo había oído un mensaje tan revolucionario de igualdad universal como el mensaje del Islam. Entre comillas, Oh, seres humanos, vuestro Señor es uno, y tenéis un solo Padre. Todos vosotros descendéis de Adán, y Adán fue creado de arcilla. El más noble de vosotros ante los ojos de Dios es el que mejor se comporta. El árabe no es superior al no árabe. Ni el no árabe es superior al árabe, excepto por su piedad, cierre comillas. El profeta hizo esta declaración en la ocasión de su peregrinación ante una congregación de 120.000 personas. Este estamento es el sello de los principios de la unicidad de Dios y la unidad de la humanidad. Estas son las dos bases necesarias para construir paz y progreso, amistad y cooperación entre personas de diferentes naciones, una relación que hermana a todos aquellos que creen que pertenecen a un solo y único Dios y que descienden del mismo ser humano. Existió un tiempo en que personas afirmaban descender del sol o de la luna. Los faraones de Egipto afirmaron ser la encarnación del dios sol, mientras que la India tenía varias familias gobernantes quienes afirmaban ser descendientes del sol o la luna. Los emperadores de Irán se llamaban Khosroes, lo que significa, entre comillas, «la sangre divina fluye por sus venas». Los gobernantes chinos se consideraban los hijos del cielo. Creían que el cielo era su dios, que con su esposa, la diosa Tierra, habían dado a luz a los seres humanos. Y Paokú, el emperador chino, fue el primer hijo nacido del cielo y disfrutó de poderes sobrenaturales. Los árabes estaban tan orgullosos de su idioma que cualquier otra nación era un extranjero, entre comillas. Los incas consideraban a su gobernante supremo hijo del sol. Así eran las cosas en el mundo, cuando el Corán proclamó que todos los seres humanos eran iguales. Esto lo dice el Corán en el capítulo 49, verso 13. Hombres, os hemos creado a partir de un varón y de una hembra Y os hemos hecho pueblos y tribus distintos Para que os reconocierais unos a otros Y en verdad, que el más noble de vosotros ante Dios Es el que más le teme Dios es conocedor y está perfectamente informado El tercer gran regalo y bendición que le entregó el profeta Muhammad a la humanidad es el concepto islámico de la dignidad humana durante la era de la oscuridad cuando el islam hizo su aparición nada era tan innoble y humillado como el ser humano muchas veces árboles y animales eran considerados sagrados debido a las creencias o tradiciones religiosas y gozaban de un lugar más importante que el hombre mismo. Los sacrificios humanos en los altares de los templos eran actos comunes. Fue a causa del profeta Muhammad que el hombre llegó a apreciar el hecho de que los seres humanos son gloriosas creaciones de Dios. Dios anunció en el Corán el propósito de la creación del ser humano en estas palabras de eterna belleza. Esto está en el Corán, en el capítulo 17, verso 70. Por cierto, que hemos honrado a los seres humanos y les hemos facilitado los medios para transitar por la tierra y por el mar, les hemos proveído de cosas buenas y los hemos preferido por encima de muchas otras criaturas. El hombre se había acostumbrado a asociar nobleza Con aquellos que decían ser descendientes de dioses o semidioses, para que la honra y la dignidad del hombre común nunca más fuera usurpada por unos pocos, el profeta anunció, entre comillas, toda la humanidad es la familia de Dios y el más querido por él dentro de su familia es aquel que es bondadoso con los demás. Una tradición del profeta alude a la preocupación profunda de Dios. Por el bienestar de los seres humanos? Dios dirá en el día de la resurrección, «Hijo de Adán, enfermé y no me visitaste». Responderá el preguntado, «¿Cómo podría visitarte si tú eres el Señor de los mundos?» Dios dirá, «¿Acaso no supiste que fulano enfermó y no lo visitaste? ¿No sabías que si lo hubieseis visitado me habrías encontrado junto a él?» Hijo de Adán, te pedí comida, pero no me alimentaste. Señor, ¿cómo podría yo alimentarte, considerando que tú eres el Señor de los mundos? Dios dirá, ¿acaso no recuerdas que fulano te pidió comida y no lo alimentaste? Si lo hubieses hecho, me habrías encontrado allí. Oh, hijo de Adán, te pedí que me dieras de beber, pero no lo hiciste. Dirá, Señor, ¿cómo habría darte de beber si tú eres el Señor de los mundos? Dios dirá, ¿acaso no te solicitó bebida, fulán y no le diste? Si lo hubieses hecho, encontrarías tu recompensa junto a mí. El Islam predica la unicidad absoluta de Dios y rechaza todo tipo de idolatría y concepto antropomórgico. Sin embargo, utiliza el ejemplo arriba mencionado para evidenciar la importancia y dignidad del ser humano ante Dios. ¿Existe otra ideología que haya asignado al ser humano un lugar tan noble como el Islam? El profeta enseñó que la manera más segura para obtener las bendiciones de Dios era siendo bondadoso y considerado con las personas. Puede imaginarse cuál era la condición del ser humano, mientras esta voz de dignidad no se había expresado aún con fuerza en el mundo. La decisión de un rey o un emperador podría costar la vida de miles de personas. No era extraño para los ejércitos conquistadores matar a todo el pueblo conquistado. César jugó con la vida de seres humanos como si fueran animales. Las dos guerras mundiales recientes costaron la vida de millones de personas para meramente afianzar mercados para los productos industriales de naciones avanzadas o para establecer el poder político y económico de ciertas naciones sobre todas las demás. En el momento en que el profeta Mohammed fue enviado con la profecía, existía un sentimiento general de pesimismo que emanaba De la desesperación del ser humano al ver su dignidad agraviada y la desesperación de obtener ayuda divina. Pero Muhammad enseñó que el ser humano nace en un estado de pureza y libertad total. El hombre es el responsable de sus propias acciones, buenas y malas, y merece premio o castigo de acuerdo con su propia decisión de establecer el curso de sus acciones. Desechando la teoría de expiación delegada, el Corán estableció que cada hombre es su propio Redentor. Entre comillas, nadie cargará con los pecados ajenos. El ser humano no obtendrá sino el fruto de sus esfuerzos. Por cierto, que sus esfuerzos se verán el día del juicio y será retribuido equitativamente. cuando comparezca ante su Señor. Esto está en el Corán, en el capítulo 53, versos 38 al 42. Este era un mensaje de salvación para la humanidad, la cual obtuvo una nueva confianza en sí misma y en su habilidad de trazar su propio destino. El profeta también declaró que los pecados eran desviaciones temporales del camino correcto Inherente en la naturaleza del hombre, y provocado por la ignorancia, el error y la instigación del demonio o los propios deseos bajos del hombre. Pero que el impulso innato del hombre era arrepentirse de sus errores y buscar el perdón de Dios con corazón sincero. Este mensaje de esperanza y albricias era revolucionario para una humanidad deprimida y condenada para siempre. por la culpa del pecado original y sus errores pertenecientes a otras vidas. Tan grande fue el cambio que trajo al espíritu humano, el profeta, que fue nombrado más tarde como, entre comillas decimos, el mensajero del arrepentimiento. Un arrepentimiento que no era fruto de la debilidad del corazón ni del miedo a la condenación, sino que era un paso sincero hacia la devoción a Dios, El profeta predicó con tanta perseverancia la virtud de buscar el perdón que personas sumidas en las pasiones, que habían perdido ya la esperanza del perdón, comenzaron una nueva vida de virtud y rectitud, llegando muchos a alcanzar un espíritu noble y sublime. Describiendo la clemencia de Dios, quien siempre se encuentra listo para perdonar, el Corán utiliza un tono tan alentador que uno siente el impulso de apresurarse al arrepentimiento al percibir el inconmensurable amor de Dios por aquellos que buscan su perdón. Los versículos del Corán citados aquí muestran la magnánime paciencia de Dios con el hombre. En el Corán, capítulo 39, verso 53, nos dice, «Di, Siervos míos, que os habéis excedido en contra de vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Dios. Es verdad que Dios perdona todas las faltas, pues Él es el perdonador, el compasivo. También nos lo dice el Corán en el capítulo 3, versos 133 y 134. Acudid prestos hacia un perdón de vuestro Señor, y a un jardín preparado para los temerosos, cuyo ancho son los cielos y la tierra. Esos que dan en los momentos de desahogo y en los de estrechez, refrenan la ira y perdonan a los hombres. Dios ama a los que hacen el bien. También el Corán nos dice en el capítulo 3, versos 135 y 136. Aquellos que cuando cometen una indecencia o son injustos consigo mismos, recuerdan a Dios y piden perdón por sus faltas. Porque, ¿quién perdona las faltas sino Dios? Y no reinciden en lo que hicieron después de saberlo. El perdón nos indica uno de los más bellos atributos divinos, la misericordia y la compasión. La misericordia de Dios es constantemente mencionada en el Corán. Como nos lo dice en el capítulo 7, verso 156: "Sabed que mi misericordia lo abarca todo y se la concederé a los piadosos, que son solidarios y creen en nuestros signos." Otro regalo de la profecía de Muhammad, más amplio y beneficioso para la humanidad entera, fue el concepto de la unidad del espíritu y lo material, la armonía de lo sagrado y lo terrenal. Él enseñó que la distinción hecha entre los dos era superficial, que para cada acción del hombre fuese guiado por su motivo o una actitud mental necesita una sincera intención. El propósito o la intención con la que cualquier acto que se realice establece su sacralidad o banalidad. El deseo del hombre de entregarse a Dios y seguir sus órdenes es la intención con que cada acto mundano se convierte en un hecho virtuoso, en devoción y una manera de lograr la proximidad a Dios. El mundo antiguo había dividido la vida en dos, el religioso y el secular. El mundo mundano y el religioso eran dos esferas incompatibles de la vida humana. Cada hombre tenía que escoger uno de ambos. El resultado fue que un gran segmento de la humanidad se alejó de la disciplina y la religiosidad. Al retirarse de las actividades virtuosas, estos hombres impidieron el desarrollo y establecimiento de la moralidad en los asuntos públicos. la presente ola de materialismo, la pérdida de la fe y la degradación moral son una consecuencia directa de la división entre el espíritu y la materia inventada por las viejas civilizaciones paganas. El profeta de la misericordia, que fue enviado a la humanidad como amonestador y albriciador, convirtió la vida del ser humano en devoción a Dios, negando la existencia de cualquier escisión entre las esferas espirituales y materiales de los asuntos humanos otro cambio radical provocado por el profeta Muhammad en la vida del ser humano fue hacerlo consciente del objetivo de su vida sin conocimiento de su meta y objetivo el hombre tendía su mirada hacia lo libertino de esta forma Mohammed cambió el orden existente en el mundo. Se centraron los anhelos y deseos del hombre en un nuevo objetivo, la devoción a Dios. Esto tomó posesión de su ser, y la complacencia de Dios se volvió el ímpetu inmortal del corazón humano. El hombre descubrió que la misericordia y la bondad con la creación de Dios es la más grande virtud y lo transformó en el principal esfuerzo de su vida. Fue entonces, con la llegada del Islam, que innumerables personas predicaron el amor de Dios, la bondad y compasión hacia todo ser vivo, la prédica de la vida virtuosa, la adquisición del conocimiento, el rechazo a la crueldad e indecencia, la humildad y la modestia. Estos seres enseñaron la dignidad humana y la hermandad de los hombres. Este cambio llamativo en lo moral y los modales de las personas fue, de hecho, uno de los más grandes milagros efectuados por el profeta del Islam, el profeta Mohammed, capaz de Dios sea con él. En cuanto a esto, Dios dijo en el Corán, en el capítulo 21, verso 107, Te hemos enviado como misericordia para el universo. Repito, esto está en el Corán, en el capítulo 21, verso 107. Veamos ahora algunas enseñanzas del profeta Muhammad. En cuanto a buenos modales, el profeta tenía buen carácter y excelentes modales. No importaba quién recurriera a él, siempre le prestaba atención. permanecía callado y no hablaba innecesariamente. Estaba dotado con tal elocuencia en sus palabras que cuando hablaba, sus oyentes eran cautivados por sus expresiones. Siempre estaba ocupado en la alabanza a Dios y nunca profería malas palabras, ni utilizaba un lenguaje abusivo. Era tolerante y paciente. Soportó reproches y persecución. Sin embargo, Jamás maldijo a nadie Era siempre misericordioso con las personas Nunca hirió ni dañó con su mano o sus palabras El profeta dijo, entre comillas Quien crea en Dios y el día del juicio final Que no moleste a su vecino Quien crea en Dios y el día del juicio final Que honre a su invitado Quien crea en Dios y el día del juicio final que hables bien o permanezca en silencio. Mohammed era sociable, aunque por naturaleza era reservado y callado. Nunca hablaba levantando la voz ni mantenía conversaciones fútiles. Recordaba a Dios constantemente. Era siempre un consejero sincero y fiel. Era equitativo y justo. Su criterio nunca se afectaba por su cercanía o distancia con la persona. o por su estatus social. Nunca menospreció ni humilló a nadie por ser pobre, ni fue impresionado por los reyes con su pompa mundana. Era simple y ordenado en su vestir, y utilizaba la misma ropa de día y de noche. Su sirviente, que voluntariamente le sirvió durante diez años, nunca fue reprendido ni tratado con palabras duras, dijo, entre comillas, Comencé a servir al profeta a la edad de ocho años. Y durante diez años jamás me reprendió por cualquier falta que cometiera. Si algún miembro de su familia me trataba con severidad, el profeta decía, tómalo con calma, cuanto ha sido destinado indefectiblemente ha de suceder. En cuanto a sonreír, el profeta Mohammed sonreía constantemente, Aunque era de carácter serio, era el más generoso entre su gente, bondadoso con sus vecinos, cortés, fiel y digno de confianza. No le gustaba reír a carcajadas, aunque si sí sonreía, ante cualquier ocasión alegre. Mientras realizaba sus oraciones nocturnas, sus ojos se llenaban de lágrimas. Ante la muerte, sus ojos se inundaban de lágrimas. Cuando su hijo menor Ibrahim murió, al colocarlo en la tumba y con los ojos llenos de lágrimas dijo, los ojos lloran, el corazón está lleno de pesar y dolor, pero no decimos sino aquello que complace a nuestro Señor, oh Ibrahim, estamos tristes y afligidos por tu partida. En cuanto a la moderación en las comidas, dijo en una de sus oraciones, oh sustentador, permíteme permanecer hambriento durante un día y aliméntame al próximo, para que, mientras esté hambriento, te suplique y ruegue el sustento, y para que al alimentarme te alabe y glorifique. El profeta oraba, ¡Oh Dios, danos solamente aquello que podamos consumir! Escogió para sí mismo la abstinencia y el desapego, no debido a su incapacidad, sino por su propia elección. Dijo, no hay nada peor para la salud que llenar el estómago con más comida que la necesaria. Un tercio del estómago para la comida, un tercio para el agua, y el último tercio debe permanecer vacío para el correcto funcionar del estómago. Siempre aceptaba las invitaciones, no importaba la posición social de quien la hiciera. Cualquier comida que le ofrecían la aceptaba con gusto. Era piadoso, amable, alegre, y aun así era sobrio y serio. Era cortés y recto en sus modales. Su personalidad inspiraba respeto, pero quienes lo conocían lo amaban profundamente. Otras enseñanzas sobre la salud Solicitaba medidas preventivas en caso de epidemia o enfermedad infecciosa y aconsejó a las personas sanas que tomaran recaudos para no infectarse. Recomendó que las personas busquen un tratamiento médico idóneo y les pidió que fueran consecuentes con las instrucciones dadas por los médicos. Dijo, buscad la salud porque Dios ha descendido junto a cada enfermedad una cura. Mohammed aconsejó a los médicos que no utilizaran sustancias prohibidas para sus medicamentos. Dijo, Dios no ha puesto la cura en las sustancias prohibidas. Dios descendió con cada enfermedad su remedio. Una enseñanza sobre visitar y preguntar por el enfermo. El profeta Mohammed visitaba a los enfermos y preguntaba por su salud. ¿Solía sentarse junto al enfermo? y lo confortaba, diciéndole, «Es expiación, si Dios quiere». Le preguntaba al enfermo sobre sus gustos y preferencias en las comidas y bebidas. En caso de que gustara de algo que no fuera perjudicial para su recuperación, se lo hacía llegar. Enseñanza sobre buscar tratamiento médico En caso de enfermedad, el propio profeta Muhammad usó medicina, y también les aconsejó a las personas que la utilizaran si fuera necesario. Siervos de Dios, acudid a la medicina si lo necesitáis, porque Dios ha dispuesto una cura para cada dolencia excepto una. Y preguntaron, ¿cuál es esa dolencia, profeta de Dios? Dijo, la muerte. Una enseñanza de amor por los niños. Al pasar junto a los niños saludaba, diciéndoles, Que la paz sea con vosotros Tocaba sus cabezas Los tomaba en su regazo Y jugaba con ellos Enseñanzas de respeto y cortesía Se mostraba siempre respetuoso Era el primero en saludar y extender la mano Nunca interrumpía a quien se encontraba hablando Acortaba sus oraciones voluntarias Si alguien recurría buscando su ayuda En cierta ocasión una persona se amedrentó en su presencia y entonces le dijo, no tengas miedo, no soy un rey, soy simplemente el hijo de tu vecina, una mujer pobre de la tribu de Quraysh, que comía carne secada al sol. Una enseñanza de compasión. El profeta Muhammad siempre optaba por la alternativa más sencilla. Decía, faciliten los asuntos de la gente y no los dificulten, albricien y no espanten, creen un ambiente de unidad y armonía. Otra vez, no me informéis acerca de los asuntos de otras personas para que pueda abandonar este mundo con el corazón sano. Una enseñanza de justicia. Era justo y equitativo en todo asunto. Juzgaba con severidad entre dos personas, pero si el asunto era entre él y un tercero, entonces... Siempre tenía compasión y cedía. Una enseñanza del profeta Muhammad sobre misericordia con los enemigos. Era una persona tan honesta que sus más severos enemigos, aquellos que lucharon contra él y conspiraron para matarlo, le tenían gran respeto, pero por intereses cercados y creados con orgullo, no seguían su guía. Le ofrecieron ser su rey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 En una batalla le quebraron uno de sus dientes y recibió una herida en la cabeza. Sus compañeros le solicitaron que invocara la maldición de Dios contra los incrédulos. Pero contestó que fue enviado para traer bendiciones y no la maldición de Dios. Entonces, levantando sus manos al cielo, oró diciendo, Oh Dios, guía a mi pueblo hacia la verdad, porque ellos no saben lo que hacen. Una enseñanza sobre generosidad y paciencia. En cierta ocasión, una persona le solicitó una limosna. Entonces, el profeta le dijo que pidiera un préstamo y que él mismo iría a devolverlo. El profeta tomaba préstamos para resolver las solicitudes de personas necesitadas. Cierta vez, un mendigo recurrió al profeta y le solicitó algunos granos para preparar comida. el profeta pidió prestado granos y se los entregó. Después de algún tiempo, el prestamista vino a cobrar sus granos. Entonces el profeta le devolvió dos veces lo tomado, una porción para pagar su deuda y una porción por su generosidad y colaboración. Enseñanza de pudor y modestia El profeta Muhammad era sumamente pudoroso y por eso, no miraba fijamente a los ojos de las personas. Si les gustaba una acción, jamás mencionaba el nombre de quien la había realizado ante terceros, sino que recriminaba esa acción. Si alguien solicitaba sus disculpas, las aceptaba con gusto. Él dijo, «El pudor y la modestia son una manifestación de fe». En una enseñanza sobre la bondad con las mujeres, «Sed bondadosos con vuestras mujeres». Cierta vez el camello tropezó, y el profeta y su esposa cayeron. Abu Talha le se dio prisa para ayudarlos. Entonces el profeta le pidió que ayudara primero a su mujer. Una enseñanza sobre cuidado y servicio a los padres. Le preguntaron al profeta Muhammad, «¿A quién debemos prestar mejor cuidado?» Respondió, «A tu madre». ¿Y luego a quién? Inquirió una vez más. A tu madre contestó. ¿Y luego a quién? A tu madre dijo por tercera vez. ¿Y luego a quién? A tu padre finalizó. Unión es fortaleza. Esta es otra enseñanza. El profeta enseñó que los seres humanos representan los ladrillos de una construcción, unidos unos a otros. conforman la solidez y fortaleza de una gran construcción. Entre comillas, el ejemplo de los creyentes en su amor mutuo, solidaridad y colaboración, es como el cuerpo, que si le aqueja un órgano se resiente el resto del cuerpo por la fiebre y el insomnio. El más alto grado de fe, esta enseñanza dice, ninguno de vosotros ha de perfeccionar su fe, hasta que ame para su hermano lo que ama para sí mismo. Una enseñanza sobre la mejor acción. Comillas, Dios ama la obra, aunque pequeña, pero constante. Entre comillas, hagan el bien, cuanto les sea posible. La enseñanza sobre la dignidad del trabajo. El profeta enseñó... que cargar unas de leña sobre la espalda es digno, mientras que mendigar es una humillación. Quien de vosotros pueda que tome una cuerda y vaya al monte y regrese con leña para vender, bienaventurado, esto es mejor que mendigarle a la gente. Comillas, nadie ha probado comida mejor que la obtenida con el esfuerzo de sus propias manos. El profeta David Solía comer solamente de lo obtenido con el trabajo de sus manos. La caridad no mengua la riqueza, sino que por el contrario, la caridad otorga bendición y aumenta la riqueza. Dios honra a quien perdona. Quien sea humilde y modesto buscando la complacencia de Dios, será honrado por todos los seres. Otra enseñanza es, la riqueza jamás se ve menguada por la caridad. Al siervo que padece una injusticia y la supera con paciencia, Dios incrementa su honor, y quien pide limosna sin necesitarlo, Dios le abre las puertas de la pobreza. No te acuerdes a los bienes materiales. No niegues a ayudar al necesitado, porque si lo haces, Dios te negará el sustento. Una enseñanza sobre personas envidiadas. Comillas Si observas y te da envidia a una persona que te supera en riqueza y bienestar, entonces observa a las personas inferiores a ti en esas cualidades. Otra enseñanza es, no se debe envidiar, excepto en dos casos, un rico que se apresura en dar caridad y a un sabio que difunde el conocimiento. Controlar la ira. La fuerza no es vencer en el combate, sino saber contener la ira. Una enseñanza sobre la riqueza. La riqueza no es la abundancia de bienes y propiedades. Rica es aquella persona caritativa y bondadosa con las personas. Otra, quien de vosotros amanezca seguro en una casa pequeña, con salud, y teniendo la provisión suficiente para el día, será como si tuviese todas las bondades de este mundo. Otra enseñanza es, bienaventurado quien sea guiado por Dios a la devoción, su provisión le sea suficiente, y Dios haga que se complazca con ello. Sembrar árboles Si un musulmán siembra un árbol que da frutos, y hombres o animales comen de él, le será considerado una caridad a su favor por cada fruto que coma. Dos invaluables bendiciones de Dios. Esta enseñanza dice, la salud y la libertad son dos invaluables bendiciones de Dios. Sin embargo, pocas personas las aprecian y agradecen. Sobre devolver los préstamos. Devolver un préstamo con cortesía y de mejor calidad que lo tomado, demuestra el agradecimiento y la virtud de quien paga sus deudas. Sobre la igualdad. Todas las personas son iguales. No existe superioridad racial. El árabe no es superior al no árabe, ni el blanco es superior al negro. El único criterio de superioridad ante Dios es la devoción. Enseñanza del profeta sobre la compasión. Sé compasivo con la creación. El misericordioso será compasivo contigo. Otra enseñanza sobre la compasión es... El más misericordioso Dios Es bondadoso con aquellos que son Bondadosos con los demás Si tienes compasión Con quienes viven en la tierra Quien se encuentra en el cielo Tendrá compasión de ti La importancia de enseñar Esta enseñanza dice El mejor de vosotros Es quien aprende las enseñanzas del Corán Y las transmite Sobre reflexionar El dotado de inteligencia es aquel que reflexiona sobre sus acciones, examinando su conciencia. Otra enseñanza dice, juzguen vuestras propias acciones antes de ser juzgados por Dios el día del juicio final. Sobre ayudar a los necesitados, ayuda al necesitado y trabaja en lugar del incapacitado. Sobre la bondad con los animales, el profeta enseña, Un hombre caminaba sediento y encontró un aljibe. Entonces bajó y bebió. Al salir, encontró un perro jadeando, lamiendo la arena debido a su sed. Este hombre se dijo, el perro ha llegado a un grado de sed similar al que yo tenía. Entonces descendió al aljibe nuevamente, llenó su bota de agua y le dio de beber al perro. Por esta obra, El hombre obtuvo el agradecimiento y el perdón de Dios. Alguien preguntó, Profeta de Dios, ¿tendremos recompensa por ayudar a los animales? Respondió, Por cada ser vivo que ayuden serán recompensados. Enseñanza sobre formas de hacer el bien Hacer caridad es una obligación para todo musulmán. Alguien preguntó, Y si no encuentras que dar, Respondió, que trabaje con sus manos, así se beneficiará a sí mismo y podrá dar caridad. Alguien preguntó, y si no puede, respondió, que ayude al necesitado y al imposibilitado. Alguien preguntó, y si no puede, dijo, que recomiende hacer el bien. Alguien preguntó, y si no lo puede hacer, respondió finalmente, que se abstenga de perjudicar a los demás porque eso es también una caridad. Enseñanza sobre no cometer injusticias. No cometáis injusticias, porque representará oscuridad el día del juicio final. No seáis avaros ni ambiciosos, porque ello hizo perecer a antiguos pueblos. Les indujo al homicidio y a violar las leyes sagradas. Enseñanza sobre ser misericordioso. Dios, No es misericordioso con quien no lo es con la gente. Sois hermanos. Esta enseñanza dice, Son hermanos, no se opriman ni se entreguen al enemigo. Dios socorre a quien acude en ayuda de su hermano. Quien libera de una pena a su hermano, Dios lo liberará de otra en el día del juicio final. Quien cubra los defectos de su hermano, Dios cubrirá los suyos el día del juicio final. Otra enseñanza es, son hermanos, no deben traicionarse, mentirse, ni abandonarse en los momentos difíciles. El ser humano es sagrado, su honor, su riqueza y su vida. El temor de Dios se encuentra en el corazón y no en las apariencias. Quien desprecie o humilla a su hermano, habrá cometido una falta terrible. Enseñanza sobre lo sagrado Es sagrado el honor, la propiedad y la vida Una enseñanza sobre no despreciar a los pobres La peor comida es la de aquella celebración a la cual se invitan a los ricos y se deja de lado a los pobres Enseñanza sobre los derechos de la mujer y el huérfano Mi Señor persigue a todo aquel que prive de sus derechos a dos personas al huérfano y a la mujer. Otra enseñanza dice, que ningún creyente repudie a una creyente, pues si detesta de ella algún defecto, seguramente se complace con una de sus virtudes. No es lícito golpear a las mujeres. Enseñanza en cuanto a las responsabilidades, todos vosotros sois pastores y todos vosotros sois responsables de vuestro rebaño. El gobernante es pastor y responsable de su pueblo El hombre es pastor de su casa y su familia La mujer es pastora de la casa, su marido e hijos Otra enseñanza es El dinero mejor gastado es el que se invierte en la familia Enseñanza sobre la caridad La mano que da es mejor que la mano que recibe Comienza por dar a tu familia La mejor caridad es la que se entrega luego de satisfacer las necesidades de la familia. Otra enseñanza dice, si preparas una sopa, añádele agua y compártela con tus vecinos. Enseñanza sobre mantener los lazos familiares. El mejor pariente no es aquel que simplemente mantiene las buenas relaciones con su familia, sino que el mejor pariente es aquel que establece buenas relaciones ...con aquellos familiares que lo maltratan. Enseñanzas sobre las buenas y malas compañías. El ejemplo de una buena y una mala compañía... ...es como quien posee una perfumería... ...y quien sopla el fuelle de la fragua del herrero. El dueño del almizcle podría darte algo como regalo... ...o podrías comprarle... ...o por lo menos podrías percibir su fragancia. En cambio el otro... Podría prender fuego tu ropa, o como mínimo, te impregnarías con el olor desagradable del humo. Sobre la importancia de las buenas obras, tres cosas acompañan al difunto a la tumba, su familia, su dinero y sus obras. Dos se vuelven, y sólo una permanece. Vuelven su familia y su dinero, y sólo sus obras permanecen junto a él. Las posesiones más valiosas, esta enseñanza dice, el ser humano tiene derecho a estos bienes. Una casa para vivir, una vestimenta que cubra su desnudez y un recipiente para su comida. Enseñanza sobre la caridad. Ofrecer el excedente de la riqueza es mejor que retenerlo. Nadie será reprochado por cubrir primero sus necesidades. Cuando deis caridad, comenzad por la familia. La verdadera riqueza. No es rico el que más dinero tiene, sino el que menos necesita y quien está satisfecho con lo que tiene. Enseñanza sobre compartir. La comida de dos es suficiente para tres y la comida de tres es suficiente para cuatro. Definición de soberbia. La soberbia es el desprecio por la verdad y el menosprecio a los demás. Enseñanza sobre la virtud y el pecado. La virtud es un buen carácter, y el pecado es lo que vacila en tu interior y detestas que lo sepa la gente. Enseñanza del profeta Mohammed sobre el buen carácter. El mejor de vosotros es el de mejor carácter. Otra enseñanza, el creyente con fe más completa es el de mejor carácter El mejor de vosotros es el que mejor trata a su mujer Otra enseñanza es, garantizo una morada en el paraíso A quien abandona la discusión, aunque tenga razón Una morada en el centro del paraíso A quien se aleja de la mentira, aunque sea una broma y una morada en lo más elevado del paraíso, a quien perfeccione su buen carácter. Finalmente, una enseñanza sobre la tolerancia. Dios ama dos virtudes, la tolerancia y la calma. Hemos de finalizar esta grabación señalando como un apéndice la labor de los profetas y su importancia. Recordemos que el buen musulmán reconoce a todos los profetas que Dios ha enviado a la humanidad. Veamos la labor de los profetas y su importancia. El Sagrado Corán y la tradición profética nos explican acerca de la importancia de los profetas y sus funciones. Primero, transmitir claramente el mensaje. Los profetas son los embajadores de Dios ante los seres humanos. Tienen la responsabilidad de transmitir el mensaje tal como les ha sido confiado. Segundo, La exhortación a creer en Dios. No sólo transmitían las verdades, sino que invitaban, exhortaban, difundían y convencían de la existencia de Dios, quien merece sincera adoración. Tercero, daban albricias y advertencias. Albricias sobre el paraíso para los creyentes y advertencias para los que no creen. Cuarto, purificaban y corregían el alma. Al vivificarlas con la revelación divina e iluminarlas con su luz y con sus enseñanzas que cultivaban la buena moral, Dios los extrae de las tinieblas de la incredulidad, idolatría e ignorancia hacia la luz del Islam. Quinto, la corrección de ideologías desviadas y doctrinas falsas. Los seres humanos fueron creados con una naturaleza sana, pero con el paso del tiempo aparecieron ideologías y creencias desviadas. Por eso, Dios envió a los profetas para que retornasen a sus pueblos hacia el camino correcto y abandonasen el desvío. Las cualidades de los profetas, primero, son seres humanos como nosotros. El hombre está en condiciones de transmitir el mensaje. Hay quienes objetan y rechazan, Que Dios enviara profetas de entre los hombres. Dios dotó al ser humano de ciertas características para que pueda tener contacto con él, por medio de su alma sublime, que lo distingue de toda la creación. Por ello no es sorprendente que Dios escogiese del género humano a sus profetas, para recibir la revelación, para que pudiera revelarle la guía a fin de que sus hermanos siguieran el camino correcto cuando estén desviados. hay quienes objetan por qué Dios no envió ángeles como profetas. Los enemigos de los profetas argumentaban que los profetas deberían ser ángeles, que ellos pudiesen ver, o por lo menos, que un ángel acompañara al profeta humano. Pero, si los habitantes de esta tierra fuesen ángeles, Dios habría enviado ángeles. Debido a que los humanos no pueden ver a los ángeles, ni Dios hubiese enviado a un ángel como profeta a la humanidad, lo habría enviado con apariencia humana. Así, la gente se hubiera confundido debido a su aspecto humano y no habrían podido estar seguros de que era un ángel. ¿Qué necesidad había para enviar profetas angelicales? Enviar profetas angelicales de esta manera no serviría para el propósito requerido, porque un ángel No podría sentir las emociones que los humanos sienten, aunque se les presentase en forma humana. Esto nos aclara que Dios escogió a sus profetas entre los seres humanos y no entre los ángeles. La razón por la cual el mensaje se envía a la humanidad a través de un ser humano es porque siente lo mismo que los otros, experimenta las mismas cosas, tiene los mismos dolores, inclinaciones y anhelos y conoce sus necesidades. Entonces, se compadece por sus debilidades y limitaciones y tiene la esperanza de que sean fuertes y superarán sus fracasos. Él los conduce paso a paso, entendiendo sus motivos, emociones y contestaciones, porque en definitiva es uno de ellos. Los hace transitar por el camino que conduce a Dios, guiado por la revelación de Dios y con su ayuda, supera los obstáculos que se presentan en su camino. Encuentran que pueden confiar en Él, porque es un ser humano como ellos, que está intentando levantarlos paso a paso. Vive entre ellos, predicándoles las particularidades, acciones y responsabilidades que Dios les ha impuesto. Así, su personalidad se vuelve un ejemplo viviente de la creencia que se está transmitiendo. Su vida, sus movimientos y sus acciones... se vuelve en un libro abierto donde leer y poner en práctica las enseñanzas divinas. Segundo, los profetas sufrieron grandes pruebas. La humanidad de los profetas implicaba que estaban expuestos a pruebas y adversidades, como todos los otros seres humanos. Los profetas nacieron, trabajaron, sufrieron enfermedades, tuvieron adversarios, fueron heridos y desmentidos. los profetas declararon que no tenían ningún poder y ninguna fuerza propia y buscaban la protección de Dios, el único Todopoderoso. Finalmente, terminamos esta grabación señalando los atributos exclusivos de los profetas. Indudablemente, los profetas representan la plenitud humana. Eso es porque Dios los escogió, eligiendo a quienes eran los más puros de corazón los de mejor carácter, los de mayor predisposición y entrega. Los profetas tienen algunas características que les son exclusivas. Primero, Dios habló directamente con alguno de ellos. Otros se contactaron a través de los ángeles. Segundo, Dios les enseñó asuntos del pasado y del futuro. Tercero, la infalibilidad de transmitir el mensaje tal cual les fue revelado. Cuarto, en ocasiones se equivocaban temporalmente en asuntos pequeños, tales como sentimientos humanos, ya sea enfado, temor u olvido. Quinto, si erraban en algo, irremediablemente e inmediatamente venía a ellos la revelación y los corregía. Aquí terminamos esta grabación con Oscar, al Profeta del Islam. Consúltenos en la página www.islaminhispanish.org Comprendemos la bondad de poseer el idioma español y poder usarlo para explicar con claridad la verdad del Islam a la población hispana por medios audiovisuales. Absalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.